v i s i t a n u e s t r o blog Radio Rebelde 9 1 5 b l o g s p o t k c o m Estás en sintonía de tu Radio Rebelde 91.5F. Radio Rebelde no se hace responsable. Por los conceptos emitidos en este programa. Muy buenas noches a todos los usuarios y u s u a r i o s de esta Tu 91.5 FM. Esto es Grada Popular, como todos los sábados de 7 a 9 de la noche. Igualmente, invitarlos todos los jueves de 2 a 4 de la tarde. ¿Cómo te contactas con esta Grada Popular y con Radio Rebelde? Muy fácil. A través de las redes sociales gradapopular.rr en Instagram, al igual que el de nuestra emisora, arroa Radio Rebelde 915. Puedes contactarte, por supuesto, la dirección de esta estación, bajo el mando de Juan Arteaga. En la coordinación de producción, Jesús a r t e a g a Y en la coordinación de educación, cultura y deporte, el profesor Oscar Torres. No es nuestro tercer NBA, no, no, no. Perdón, nuestro segundo NBA, no, no, no. Es nuestro profesor aquí, de Katia. Y quien está en la producción, conducción y musicalización de este espacio, Magra Popular, la cual es. Una revista contracultural, contrainformativa y que trata de, de traer a los nuevos emprendimientos nuestra parroquia Sucre y los alrededores de nuestra gran Caracas, quienes habla Javier Xavier. Los puntos de contacto tenemos e l 0412-736-0577. 0412-736-0577. Bueno, obre, obviamente vamos a hablarles un poco de l acontecido en el, lo que hubo toda esta semana. Tenemos la lamentable pérdida de Walter Martínez, el gran periodista que nos traía a diario el dosier. Un dosier s que nos dio clases magistrales durante muchas décadas en Venezuela, en la televisión venezolana. i n c l u s i v e salió en radio, en Radio Nacional. Un dosier s que decía, el mismo Walter Martínez decía que salió por primera vez en la t e l e v i s i ó n nacional Canal 5. Luego entró en el Canal 8BTV. Y seguidamente se fue a un canal privado llamado CMT, que hoy ya no existe, el Canal 51. Ahí ubicado en b o l e i t a hoy día las instalaciones y el mismo d i a l de Telesur, canal 51 CMT. Seguidamente tuvo un, un periodo pequeño en Televen y después volvió a su canal BTV por razones de salud y, y、ah, debido a su alta edad, ya tenía, falleció con 84 años. Estuvo separado de la comunicación por bastante tiempo. ¿no? Lamentable porque en estos momentos que vivimos, el análisis internacional que nos daba Walter Martínez no, siempre nos explicó que Venezuela era un objetivo político y, por supuesto,、eh, objetivo político de las potencias, sobre todo desde el norte de nuestro continente. Siempre nos los advirtió, siempre estuvo al tanto de todo ello y por ello, con tantos años en la comunicación, fue uno de los profesores de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y bueno, desde aquí nuestro pésame y nuestro homenaje a Walter Martínez, el mismo que veíamos a diario a las 10 de la noche, era l horario habitual de Walter Martínez. Mira, tenemos、eh, noticias, pues,、eh, referente a lo ocurrido el pasado 3 de enero, donde lamentablemente Estados Unidos violó las leyes internacionales y secuestró a nuestro presidente. Un acto de violación a la soberanía de una nación independiente a la cual merece el respeto y. Por supuesto, hoy día no se puede、eh, decir otra cosa que fue un secuestro el 3 de enero. Aquí dice el señor mandatario de uno de los países vecinos, el amigo Lula da Silva, que se, que se indigna todas las noches por lo ocurrido en Venezuela y que condena el secuestro del presidente Maduro. El Presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se refirió nuevamente al secuestro del presidente Nicolás Maduro y aseguró que sigue indignado por los hechos. El mandatario brasileño habló durante el decimocuarto encuentro nacional del Movimiento de l o s t r a b a j a d o r e s Rurales sin Tierra en Salvador, en Bahía, en Brasil, en el noreste brasileño, en declaraciones que fueron. Recogidas por varios medios de comunicación. En su alocución, Lula da Silva no escatimó en defender que América del Sur debe mantenerse como una zona de paz en una región que no tiene armas nucleares ni bomba atómica. Asimismo, dijo que, honestamente, me indignó todas las noches por lo que pasó en Venezuela. No lo puedo creer. Maduro sabía que había 15.000 soldados estadounidenses en el Mar Caribe. Sabía que había una amenaza a diario. Estos tipos entraron a Venezuela de noche, fueron al fuerte, un cuartel donde vive Maduro y se lo llevaron. Y nadie sabía que Maduro se había ido, dijo Lula. Imagínense ustedes esas declaraciones. Dice además que, ¿cómo es posible faltar respeto a la integridad territorial de un país? Esto no existe en Sudamérica. Sudamérica es un territorio de paz, no tenemos armas nucleares ni bombas atómicas, enfatizó el señor Lula da Silva. El presidente de Brasil enmarcó el episodio dentro de un contexto internacional más amplio de tensiones y criticó la lógica de la imposición. Lula manifestó que, frente a escenarios como el de Venezuela, el mundo debería reforzar el multilateralismo, el multilateralismo. Lateralismo, en lugar de sustituirlo por decisiones unilaterales, y nosotros d e aquí le respondemos a, desde grada popular, por supuesto, le respondemos a, a Lula da Silva: Ajá, y qué p e n s a s tú que pretendía el gobierno norteamericano hacer en Venezuela si nosotros somos objetivo político de esos dos señores? Y tú no levantaste un dedo ni defendiste a la soberanía de Venezuela, que es parte de Sudamérica. Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que hasta la fecha se han, se han hecho efectivas 626 escarcelaciones de personas que se encontraban privadas de libertad en el país. Eso lo dijo durante la instalación del programa para la convivencia y la paz en el Salón Sol de Perú. La primera mandatar i a encargada precisó que estas medidas forman parte del proceso de pacificación impulsado por el gobierno nacional. Rodríguez denunció que existen sectores que intentan manipular las cifras reales. Hay sectores que persiguen, persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira y de la falta. Sería así lo sentenció la presidenta encargada de Venezuela el día de ayer viernes. En este sentido, la, la presidenta encargada anunció que el próximo lunes sostendrá una llamada con el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Walcott Tork, con el fin de que su oficina verifique las listas de encarcelados. Aseguró que. Ya basta de mentira, ya basta de mentir al pueblo venezolano. Nos han llevado a un costo altísimo para los niños, para las niñas, para nuestra juventud. Tras recordar el impacto de la reciente agresión militar extranjera, finalmente, su b r a y ó que Venezuela t r a n s i t a hacia un nuevo momento político caracterizado por el entendimiento desde la diversidad, dejando atrás los esquemas de cooperación promovidos por sectores. e x t e r n o s Para nadie, es un, eh, para nadie es nuevo que Venezuela ha vivido durante los últimos 26 años, quizás 28, el acoso del imperio, financiando golpes de Estado, financiando ONG que nos vienen a sabotear todo el m p e r o Lo que la democracia ha hecho en los últimos años. Y por supuesto, a ellos no le conviene que Venezuela diversifique los mercados, entregando el petróleo y vendiendo el petróleo a una cantidad de países que reforzaría todas las potencialidades del Caribe y de nuestra Latinoamérica. Por supuesto, nosotros somos soberanos con nuestro petróleo y se lo vendemos a los que nosotros. Nos venga en gana, no a lo que los gringos imperiales quieren vendernos. Este es g r a d a popular por la 91.5. Vamos al primer corte musical cuando tenemos ya las 7 con 11 minutos de esta noche del sábado 24 de enero. Igualmente, recordarles que nos retransmitimos el domingo a las mismas horas, de 7 a 9. Vamos a escuchar esta versión que, nos, que hizo Nelson Arrieta. De este tremendo temazo del sur, de allá de una canción de, de rock argentino llamada Mil Horas. Vamos a escuchar este, esta buena versión y volvemos en unos minuticos. Recuerden los puntos de contacto: 0412-736-0577. El secuestro de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro. Sembrado como un puñal, en este pueblo ha quedado este día 3 de enero y jamás será olvidado. El imperio genocida sus amenazas cumplió y luego de un bombardeo a Maduro secuestró. Y no solo fue a Maduro, Silita también partió. Y junto a su amado esposo, su misma suerte corrió. Han tenido que enfrentar un juicio que no es legal y por demás violatorio del derecho internacional. A Maduro han acusado de ser narcotraficante, de ser parte de un cartel. ¿Qué cosa más aberrante? Ese cartel de los soles, el imperio lo inventó. Y en el juicio quedó claro que ese cartel no existió. Nicolás es inocente de todo lo que le acusa. n Para venir a invadirnos se inventaron esa excusa. Quieren en nuestro petróleo y todas nuestras riquezas. Por eso nos bombardearon, por eso tantas vilezas. Bastante nos han robado, han asediado y bloqueado. Pero el pueblo de Bolívar. Aquí sigue levantado. No nos van a doblegar, no nos vamos a humillar, y con la moral en alto aquí nos van a encontrar. Al imperio le exigimos que a Maduro y Silia liberen, y en las calles seguiremos esperando a que ellos lleguen. También clamamos justicia por todos los fallecidos en esta acción criminal a que fuimos sometidos. Ya sabemos que el imperio invade soberanías y se cree con el derecho de arrebatarle sus vidas. Por eso, al mundo pedimos que en una sola bandera, ante esta gran injusticia, apoyen a Venezuela. Somos un pueblo de paz, siempre lo hemos demostrado. El presidente Maduro, la paz siempre ha proclamado. No callen esta verdad de lo que está sucediendo para evitar que el imperio siga pueblos invadiendo. Shirley Rincón, poetisa del comandante y de la revolución. Libros gratis aquí en Caracas. Todos los jueves y viernes en las librerías del sur podrás conseguir libros de la iniciativa continental para fomentar la lectura. Estos libros estarán disponibles para todos los jóvenes entre 15 y 30 años en las librerías de la Galería de Arte Nacional, Sabana Grande, Plaza Bolívar y El Celar. Esta iniciativa es maravillosa para aquellos padres que desean que sus hijos lean más y que se lean más autores latinoamericanos, pero también para aquellas personas que están metiéndose en el mundo de las ciencias sociales y quieren leer de todo un poco para poder formarse una opinión propia. Así que ya saben, todos los jueves y viernes tengo una cita aquí en las librerías del sur para llevarse a casa un nuevo libro. Sí, señores, de vuelta en la grada popular, cuando escuchamos esa versión de mil horas del rock and roll sureño argentino y trasladada a la salsa, ¿no? a lo tropical, por una de las voces más imponentes que tuvo la agrupación u a c o Este es g r a b a popular por la 91.5 FM.、Eh, Escuchaban también un poema a nuestro presidente Maduro por Chili Rincón, la poetisa del pueblo.、Eh, la canción es de Nelson Arrieta, una versión de Mil Horas de, la banda, de una banda argentina. ¿no? También tenemos entre las noticias que damos acá en. Grada Popular, nos vamos directamente a Ciudad Caracas, donde nos anuncian, por supuesto, que ayer hubo una marcha por la democracia. Se celebra desde que se recató la democracia hace 68 años, en 23 de enero de 1958, cuando es la caída de Marcos Pérez Jiménez, el último dictador de Venezuela. Tenemos que recordar que ayer hubo una marcha por diferentes zonas de Caracas y en la misma se reclamó la devuelta, es decir, se reclamó que vengan de vuelta nuestros, nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra diputada y primera dama de la República, Cilia Flores. La marcha、eh, arrancó desde varias partes de Caracas, entre una de ellas desde nuestra avenida Sucre, de Katia, y desde otros sectores, donde, por supuesto, se, a pesar de la lluvia, el pueblo salió de la calle <coughs> perdón, y reclamó la pronta de vuelta de nuestros secuestrados pareja presidencial. Eh, la misma tuvo acompañada por un c h a u o un despliegue de drones en, nuestros, en nuestro s nuestro ...en valle de, Calla, de Caracas. Obviamente, desde Radio Rebelde y del g r a d a Popular, exigimos también la vuelta de nuestros parejas presidenciales. Mira, recordarles, por supuesto. Eh, como hacemos en cada emisión de grado popular, los sábados de 7 a 9 y los jueves de 2 a 4, que se vienen los talleres de los hermanos de la Escuela de Comunicación Popular Yanira b o r n o s de la Fundación Ciudad Caracas. e la misma nos e s t á ofreciendo para este febrero. Talleres de Word básico, Excel básico, periodismo comunitario, fotografía básica, técnicas de locución y oratoria, matemáticas preuniversitarias y un taller de cómo ser productor de radio y televisión para poder optar por el certificado de productor nacional independiente. Puedes comunicarte con ellos a través del e-mail Escuela de Comunicación GA. Esa、si, es la de comunicación y y una A de Yanira Abornos arroba gmail com o el WhatsApp que es el 0414 220 es decir 220 5592 0414 220 5592 Escuela de Comunicación Popular Yanira Abornos que está ubicado. En la esquina de Gradillas, edificio de Gradillas, piso 1. Son talleres que tienen un costo、eh, popular de apenas 5 dólares. Asimismo, estén pendientes de nuestros amigos de la Escuela de Comunicación Popular, de、eh, la Escuela de Comunicación de Lince. s Los mismos nos traen totalmente gratis todos sus talleres. Ellos son escuela de comunicación i n c s y tienen un enlace en su biografía en Instagram para que puedan ver los talleres que vienen a repartirnos todo el mes de febrero, que se ya nos aproxima dentro de una semana. Continuando con, los, con las noticias, no, por supuesto, Caracas está activa, Venezuela vive una constante movilización. Para la petición del retorno de nuestra pareja presidencial, también recordarles que mañana va a haber un mercado a cielo abierto en la parroquia Sucre, específicamente en la avenida principal de Pro Patria. El mismo va a arrancar a las 9 de la mañana y terminar a las 3 de la tarde. Viene con un combo que incluye、eh, una serie de productos por apenas 2.800 b o l í v a r e s Así que todo el que pueda llegarse a la Avenida Principal de p o Patria, el día de mañana, domingo 25 de enero, pueden disfrutar de este combo que les trae el Gobierno Nacional para que puedan, por supuesto, tener la oportunidad de compartir y、eh, adquirir. Productos de una con unos precios bien populares. Igualmente, los amigos de. de、eh, ¿Ellos se llaman? Tenemos inscripciones para formación de lo que es la Identidad Caracas. arroba Identidad Caracas nos traen varios talleres. Desde el, este 19 de enero comenzaron hasta el 13 de febrero. Todavía estás con chance de inscribirte. Los horarios son de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Puedes acercarte a las taquillas del Teatro Principal, que está ubicado también en Plaza Bolívar de Caracas. En el mismo hay talleres de formación que van desde percusión, 4 defensa personal. Y otros talleres importantes que te lo dan totalmente gratis. ¿Dónde? Taquillas de Teatro Bolívar, el、eh, taqui, eh, taquilla de teatro principal en la Plaza Bolívar de Caracas. Esto te lo trae Identidad、eh, Caracas. Ellos son parte de lo que es el gobierno del distrito capital. Son uno de los. Eh, eh, institutos que forman parte del gobierno de i s t r i t o c a p i t a l Ahí puedes llevar a tu chamo para que aprendan y se separen un poquito de lo que es la, la plaga que viene siendo las pantallas: es decir, el celular. El celular nos está contaminando, el celular nos está confundiendo a la juventud y también a lo más grande. Por eso que hay que. Retomar e ir a buscar libros. Están repartiendo libros en cuatro de las tiendas de las librerías del sur. Una está ubicada ahí en Plaza Bolívar, en lo que es、eh, la parte baja. Es como un subterráneo. En Plaza Bolívar, ahí están repartiendo libros de martes a domingo. Están repartiendo libros. A todos los jóvenes de 7 a 30 años de, edad, de 15 a 30 años de edad. Así que acércate, no pierdas esta oportunidad. e s t o es un plan del gobierno bolivariano junto a otros pueblos de Latinoamérica para estimular la literatura y apartar a los chamos, por supuesto, de las redes sociales y de lo que es las pantallas que nos están agobiando los muchachos. Igualmente, invitarlos a todos los museos de Caracas. Por ejemplo, vamos a escuchar esta promo que nos tienen. Vamos a poner una serie de promociones para que entiendan las diferentes promociones que tenemos en Caracas para que compartas con tu familia y, por supuesto, la oportunidad que tienes con el Mercal. Aquí mismo hicimos un audio para compartirlo con ustedes.、Eh, vayan a seguir a la cuenta de MercalOficial.com. Guión bajo B, donde están colocando a diario en una s e c c i ó n que se llama Noti Mercal, están publicando las diferentes rutas que tiene la bodega móvil. Importante, estos nuevos camiones que van yendo、eh, por lo menos a dos parroquias a diario, dos parroquias y van, y por supuesto, la gente d e Mercal va a estar recuperando varias tiendas físicas. Para vendernos productos nacionales a mejores precios y mejorar la economía del venezolano, vayan a mercado f i c i a l b y ellos tienen una s e c c i ó n que se llama n o t i Mercal. Eso está en su,、eh, en su biografía. ¿no? Ahí también van a conseguir un enlace que se llama Delivery. Es importante saber si ese delivery está funcionando porque sería genial que uno pudiera comprar un combo. De comida económica y aparte te lo llevan para tu casa, queman guangua. Ojalá esa función esté funcionando y nosotros, desde aquí, por supuesto, i n v i t a n d o a las instituciones a dar a conocer su nueva estrategia para alcanzar la mejora del pueblo venezolano, del ciudadano d e a a d í Buscando qué hacer en Caracas sin gastar mucho, te tengo el plan perfecto. v e di visité e l Museo de Ciencias, un lugar que todos conocemos, pero que siempre tiene algo nuevo que e n s e ñ a r Desde la evolución de las telecomunicaciones, la salud, el petróleo, la química, hasta los secretos de nuestra biodiversidad. Es ideal para una cita, una salida con amigos o traer a los chamos. Lo mejor es que la entrada es totalmente libre y gratuita. Está abierto de miércoles a domingo, justo en la plaza de los Museos en Bellas Artes. Date un gusto cultural. Nos vemos en el museo. Etiqueta a la persona que te va a acompañar. Libros gratis aquí en Caracas. Todos los jueves y viernes en las librerías del sur podrás conseguir libros de la Iniciativa Continental para fomentar la lectura.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 Este 31 de enero vuelve al Centro Comercial Plaza Las Américas 2 el mejor torneo de baloncesto 3x3 del país, el de Solabasque. A partir de las 12 del mediodía tendremos marcas invitadas y muchas sorpresas. Dos equipos, 48 atletas, juntos en el ranking internacional de FIBA, jugadores profesionales y los mejores jugadores de baloncesto 3x3 del país. Ya lo saben, los esperamos este 31 de enero en el centro comercial Plaza Las Américas 2. Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular siempre activa. Poema para nuestra primera combatiente, Cilia Flores de Maduro. No solo un sitial de honor, Cilia Flores se ha ganado, sino la gran admiración del pueblo venezolano. Ella, al ver que secuestraban al presidente Maduro, en un abrazo a él se aferra y soltarla nadie pudo. Esta mujer tan valiente, Con su hazaña nos demuestra que en los momentos difíciles de la estirpe que está hecha. Al unirse a Nicolás, Silita arriesgó su vida, pero ya nada importaba, ella estaba decidida. Maduro no iría solo a enfrentarse al enemigo, ella le acompañaría, ese sería su destino. Con esta acción de bondad, De heroísmo y de lealtad, de altruismo y dignidad, amor y fidelidad. El corazón nos conmueve y nos llena de valor para seguir esta lucha con gallardía y honor. De nuestra amada Silita, orgullosa s nos sentimos, que la cuide y la proteja, al Creador se lo pedimos. Toditos estos agravios que te ha tocado sufrir, Resarcidos estarán cuando vuelvas a venir. Porque de aquí en adelante, nuestra heroína serás. Formas parte de la historia y allí permanecerás. Eres Josefa Camejo. Eres la Casica Urquía. También eres a Pacuana y Micaela Bastidas. Eres Ana María Campos. Eres Juana Avanzadora. Eres Josefa Camejo, a ellas nombro por ahora. En un ramillete hermoso, toditas ellas te abrazan. Te darán la bienvenida cuando regreses a casa. Tu sacrificio y valor han de ser recompensados. Tus lágrimas derramadas quedarán en el pasado. Y más temprano que tarde, con nosotras estarás. De tu patria y de tu gente, más nunca te alejarás. Gracias, te damos Silita, por estar siempre presente en las buenas y en las malas, junto a nuestro presidente. Shirley Rincón, poetisa del comandante y de la revolución. v i s i t a n u e s t r o blog Radio Rebelde 915.blogspog.com. De vuelta a la Grada Popular este sábado 24 de enero, sabiendo que nos retransmitimos el domingo a la misma hora. Grada Popular se transmite los sábados de 7 a 9, se retransmite el domingo de 7 a 9 y los jueves salimos con un nuevo programa, con nuevo horario de 2 a 9. A cuatro de la tarde, tenemos como tres meses saliendo de ese nuevo horario para dar a conocer a todos los emprendimientos de Caracas, por supuesto, también a los cultores, músicos y todos los que hacen de esta parroquia. Y toda Caracas s una gran parroquia y nación.、Eh, recordarles, por supuesto, todas estas recomendaciones que les damos en la misma variamos. Muchos temas, ¿no? Ahí teníamos hasta una promoción del baloncesto cada v e r la semana que viene, ahí en el centro comercial Plaza Las Américas 2.、Eh, ese tipo de promociones las hacemos porque creemos en que el deporte lleva a eso, a ser buenos ciudadanos. Y por supuesto, en g r a d a popular, le damos espacio a este tipo de invitaciones, como además de lo de los libros que reparten. Jueves y viernes en las librerías del sur, en las cuatro tiendas que tienen en Caracas. Ahora, más tarde, ponemos otra vez el, las direcciones para que estén al tanto. Continuando con la información, recordándoles punto s de contacto: 0412-736-0577. Tenemos, por supuesto, que informarles también. q u El e día de hoy también Caracas volvió a movilizarse y se ha ido discutiendo también en la Asamblea Nacional Bolivariana las diferentes reformas a las leyes de hidrocarburos y otras leyes que tienen que ver con la apertura económica que está efectuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para recuperar la economía nacional. La misma ofrece. Ya se ofrecieron, se hablaron de 500 millones de dólares que van a estar entrando a los bancos comerciales, lo mismo van a estar siendo repartidos para todos los trabajadores y trabajadoras.、Eh, suponemos que para el rescate también de las pensionadas y pensionados, para sus pensiones, para un salario más digno para los trabajadores,、eh, la distribución de la entrada por venta de. Petróleo, básicamente. Igualmente, se habló que esta semana que va a haber un incremento en la producción de oro y en la misma se ofrece que Venezuela va a resurgir de sus cenizas para hacer una mejor distribución de los recursos nacionales. En materia internacional, tenemos por supuesto al monigote, monigote no. Al payaso de Washington que sigue amenazando a todas las naciones dignas del mundo,、eh, amenaza a nuestra hermana República de Colombia, amenaza a Cuba, a México, a Irán, a Nicaragua, y ni hablar de Canadá, Groenlandia, está vuelto loco, ¿ves? Y,、no、y esto no es más, señores y señoras. Que un tipo de nueva manera llevar la política. Ya se llevaba así desde un tiempo, ¿no? pero ahora es actuando, ¿no? es comportándose como ellos nacieron: como una nación colonialista, guerrerista, que tiene más de 700 bases militares repartidas a nivel mundial y que va, vive de crear conflictos en el mundo. Conflictos guerreristas. Para tumbar gobierno y ahora está empeñado en tumbar a la nación i s a al gobierno de Irán, a la revolución iraní, y entonces está ya movilizando barcos guerreristas para, junto a Israel, poder socavar y violentar la paz de una nación iraní que está colaborando con varias naciones en el mundo para su progreso. Pero, como ellos, los señores imperialistas, tienen todos los medios para socavar y mentirle al mundo global con sus noticieros, con sus series internacionales, ahora no solo nos invadían por Hollywood, ahora nos invaden por los streaming a través del Netflix y demás plataformas.、Eh, nada más en un paseíto que me hice yo. Por、haciendo zapping por estos streaming, vi dos series y las dos series n o m b r a r o n a Venezuela. En una n o m b r a r o n a Irán y otra a Venezuela. Entonces, está clarito el objetivo de los señores. No es gratis cuando ellos te colocan y hablan de Venezuela, de Irán, de Cuba, nos ridiculizan, ridiculizan a nuestros líderes. Eh, nos colocan en caricatura, hablan mal de nuestros héroes nacionales. ¿Qué te puedo decir? Eso no es nada gratis. Nos atacan las psiquis y se convierte en un chiste, una burla, como lo que quieren hacer ver que nuestra primera, nuestra actual presidenta encargada está entregada a todos los que leigan desde Washington. Y no es así. Hay que estar muy pila con eso y no repetir. Lo que dicen los medios de comunicación y, sobre todo, el, moni, el, el señor Naranja que gobierna Estados Unidos como un loco, ¿no? Que el hombre dice、eh, y confiesa, además, de que tiene una afinidad, de que está muy contento con lo que hace la presidenta encargada. No caigamos en eso. En esos chismes o dimes y diretes que nos vienen desde las redes. Y eso no es gratis, eso es totalmente una guerra que nos tienen informativa para confundirnos entre las fuerzas revolucionarias. El pueblo venezolano tiene que estar más que claro después de 27 años en un proceso de saboteo de parte de las fuerzas imperiales. Que ellos vienen a socavar nuestro consciente y nosotros no debemos caer en ello. Tenemos que estar muy claros en la comunicación popular y alternativa y, por supuesto, estar apegados a la Constitución, a nuestros ideales revolucionarios y, por supuesto, seguir alzando las banderas de nuestros libertadores. Nuestros libertadores se llaman libertadores. Bolívar, Miranda, Sucre, Anzuate, y para ustedes contar, nuestros libertarios no son ni Vasco da Gama, ni Cristóbal Colón, ni Washington, ni nada de esa vaina que está por allá, por el norte. Ellos son los que son colonialistas. Nosotros somos independientes y soberanos. Nosotros debemos demostrarle al mundo de que estamos hechos. Somos naciones que resurgimos después de lamentablemente una masacre que hubo en estas naciones cuando fueron colonizadas. Pero no dejes que te colonalicen el, el cerebro. Sé tú una persona independiente, sé tú una persona que cree en el multilateralismo, en el internacionalismo, en la solidaridad automática con los pueblos del mundo. Que estamos asqueados de lo que ocurre en Gaza, que estamos asqueados con lo que ocurre en el Sahara Occidental, de parte del Marruecos, que viene también masacrando a ese pueblo para sacarlos del planeta. ¿no? Igual que lo que está haciendo lo, el gobierno sionista de Israel con el pueblo palestino. Lamentable, a la luz del mundo, a la luz de todos los noticieros. Ya, ya no hay edificio que esté parado en Gaza, en Palestina, y siguen violando territorios, construyendo nuevos asentamientos, nuevas ciudades. A punta de pistola, a punta de cañones, eso lo hace el boino sionista de Israel con el apoyo de las joyas de Washington. Así que no seamos inocentes, no repitamos algunas estupideces que vienen con las noticias. Sepamos analizar lo que ocurre alrededor del mundo, el porqué de las cosas. Veamos el pasado. ¿Cuántas veces estos señores han violado la soberanía de los estados? ¿Cuántas veces han saqueado naciones? Sepamos diferenciar entre lo que es la verdad y lo que es la masacre. Aquí tenemos un audio de nuestra. Presidente encargada, y vamos a escucharlo. Es、pues、uno de los temas que tocamos hace unos momentos. Hemos instalado y queremos informar al país que un grupo de venezolanos y venezolanas diversos, plurales, hemos estado compartiendo muchas ideas en torno al programa para la convivencia democrática y la paz. En Venezuela, que será coordinado por el ministro Ernesto Villegas y que tendrá como secretaria ejecutiva a la profesora a la maestra Ana María San Juan. La paz también pasa por la paz económica y hemos escuchado propuestas muy interesantes en este espacio, desde los emprendedores, desde los empresarios, que buscamos sumar un banco de ideas, un banco de proyectos, para ir construyendo este plan de los primeros 100 días. Del programa de convivencia democrática y de paz para Venezuela. Y en este proceso político que vivimos, quiero también informar que al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad. Hay sectores antipolíticos que no han entendido el momento, hay sectores que persisten en manipular y maniobrar. Con cifras, a través de la mentira, de la falsaria. El día lunes yo tendré una llamada telefónica con el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, v o l k e r Tusk, y ahí le voy a pedir que a través de su oficina se verifiquen las listas de excarcelados en Venezuela. Ya basta de m e n t i r Debe haber responsabilidad en el ejercicio de la política. Y yo ayer llamaba a la reinstitucionalización del ejercicio de la política. Basta de mentirle a nuestro pueblo a través de las redes sociales, de los algoritmos que buscan sembrar mentira, violencia, odio y muerte. Estamos hartos de estas personas extremistas y fascistas que solamente buscan hacerle daño a nuestro país. Pido que miremos a la identidad y a la venezolanidad y nos reconozcamos, además de venezolanos y venezolanas, como amigos y como amigas. Desde esta diversidad, desde esta pluralidad, desde quienes pensemos distintos, pero que nos una el destino común de consolidar una democracia sólida, participativa desde las bases y que nos una el amor por la paz y el futuro de Venezuela. Bien, ahí reforzando lo que habíamos adelantado. La presidenta encargada de la nación, Delcy Rodríguez, nos recuerda que el objetivo es uno solo: buscar la paz económica, buscar la paz y la aclaración que no nos dejemos llevar por los chismes, por el algoritmo, por las redes sociales. Más claro, no canta un gallo. e n t o n c es un ataque que nos tienen a diario en la Venezuela bolivariana y nosotros que tenemos ya. Veintipico de años viéndolo, tenemos que ser audaces, ser conscientes y decirle a la gente, llamarla a la calma, llamarla a la conciencia, que la Venezuela es de todos, pero no hay que e s p a b i l a r que está pendiente con los mensajes. Hay muchas noticias que son fake news y de las cuales, por supuesto, tenemos que. Buscar la fuente de la noticia, la fuente oficial, y no retweetar o darle importancia a las noticias que son d u d o s d e Grada Popular y la Radio Rebelde 91.5 FM hacemos ese llamado al pueblo comunicador, al pueblo consciente, que se mantenga en la unidad nacional y por supuesto aquí estamos pendientes para dar la batalla. Vamos a escuchar, ya son las 7 con. 50 minutos de esta noche en Caracas. Vamos a escuchar un par de temas musicales y volvemos con la segunda hora de Grada Popular. Recuerden los puntos de contacto: 0412-736-0577. Después estarán los que saben su valor, las protegen de nuestra ignorancia, las alejan de nuestras redes, nuestras palas, nuestros arpones, nuestros químicos, nuestras acciones no las maltratan, las aman, no las matan. que siempre se preserve que el mar bendiga a los amneístas biólogos a nuestra tortuga verde verde l a t u r a verde salvaje verde de primavera verde las hojas del rosal tortuga verde tortuga tincha tortuga del mar y de la tierra tortuga sin nombre tortuga chelone humidas oigamos su clamor Cero a p l i q u e cero traje. Quiero vivir con amor, abrazar, rayar luz y felicidad a los míos, a los tuyos, a la madre tierra y al infinito amor. A todo esto te digo mi clamor. The Green, Toddles, Swimmers and Walkers. ビシッター、a ォ n a k o b a y a s 915.blogspot.com the De vuelta en la grada popular por la 91.5 FM. En esta tu emisora que puedes localizar también por las redes sociales y por el blog o streaming en Radio Rebelde 915.blogspot.com. Nos localizas también en la aplicación Seno Radio. Colocas ahí Radio Rebelde 915.com. Radio Rebelde 91.5 FM y vas a buscar un logo, el logo de nuestro cacique Katia, pero con el fondo blanco. Nos consigues también Instagram como arroba Radio Rebelde 915. Continuando con las noticias, vamos a hablar ya un poquito del deporte. ¿no? Habíamos contado ya el día jueves pasado. Que el 30 del mes que viene, no el 30 de este mes, perdón, el 30 de enero, comienza la Liga f ú t b o l l 1 y estamos esperando la reanudación o comienza la Liga f ú t b o l l 2, la cual le damos más información siempre en Radio Rebelde. También a anunciarles que fue rectificado. El compañero Vizcarondo, r como director técnico de la Vino Tinto, junto a un gran cuerpo de técnicos que lo van a apoyar, entre ellos un brasileño ¿no? que tiene experiencia. En la sub-20 fue ratificado o fue anunciado el amigo, el antiguo director técnico de la. viene siendo de la. Deportivo La Guaira, a c i e r t a m e n Tolizano, e t señor Tolizano. Y recordarles que hoy comenzó la Copa América de futsal en Paraguay y Venezuela comienza mañana a partir de las 11 de la mañana su participación en este importante torneo, la Copa América de futsal, donde Venezuela siempre ha estado en los primeros cuatro lugares. Esperemos mañana. Eh, se va a enfrentar a Colombia de hecho hoy Colombia Brasil y Colombia se están enfrentando el día de hoy y、eh, esta copa se, solo se puede ver por Direct v Sport así que bueno el que tenga el chance de poderlo ver para mí es un es No me parece que la Comenbol tenga la exclusividad de solo pasarlo por canales de, de cable. Debería haber un poquito más de flexibilidad y hacer más popular el deporte. Podrían haberlo pasado por sus redes sociales, por Comenbol, en sus distintas redes sociales, para hacerlo un poco más popular y más representativo. Y para que todo el pueblo venezolano pueda ver todas las actuaciones de su selección nacional. Igualmente, mañana vamos a estar esperando para ver si Televen va a pasar los juegos, porque es el canal oficial de, de la Vino Tinto. Esperemos que la federación tenga un punto alternativo para que se pueda, por supuesto, observar los partidos de la Vino Tinto en este importante torneo llamado Copa v e n e z u e l a c o p a、eh, Copa América. De futsal,、eh, tenemos también que、eh, entre las noticias que nos aconsejan sobre el deporte nacional, por supuesto, la expectativa de hoy es el béisbol profesional venezolano, la Liga Venezolana de Béisbol. Quedan apenas dos juegos del round robin en el mismo. Prácticamente hoy se va a definir el torneo. Porque hay un encuentro directo entre las, los cardenales de Lara y los navegantes del Magallanes. Un encuentro que comenzó hace dos horas, a las seis de la tarde. Y en el mismo se va a definir prácticamente el segundo clasificado a la final. El primero es Caribe de Oriente. El mismo tiene un récord importante. Ya clasificó hace dos días.、Eh, Aquí tenemos el calendario, tenemos la tabla de clasificación. Caribe tiene 10 ganados, 5 perdidos. De queda un juego que lo está jugando el día de hoy. Por cierto, va ganando 11 carreras por 7 a los Bravos de Margarita en el sexto inning. Y Cardenales le va ganando a los Navegantes del Magallanes 5 carreras por 2 también en el sexto Esto sería un golpe duro para los navegantes del Magallanes. A no ser que mañana, porque queda una última jornada, Lara tiene, va de segundo con r é c o r d idéntico de navegantes con ocho y seis. Y los juegos para el día de mañana, ya le vamos a buscar por aquí los resultados de los juegos para domingo veinticinco. Navegante recibe en el Estadio Monumental de Simón Bolívar, aquí en Caracas, a Margarita y Lara recibe a las Águilas. Y habría que saber, mi mano, que hoy ganando cualquiera de los dos, entre Lara y Magallanes, se define el segundo que va a la final. Igualito vamos a estar pendientes,、eh, hay grandes expectativas. El torneo estaba emocionante, al principio se debía a unos cardenales de Lara. Tirados para arriba, pero bueno, el juego de hoy es más que decisivo. El juego está 5x2, sexto inning. Hay grandes expectativas. Vamos a ver qué ocurre cuando termine el juego. Bien, vendrá mañana la próxima jornada y será la última. Ya veremos quién queda como segundo a la final, porque ya de s d e primero está Caribes en la final. Un, el que salga campeón de esta liga venezolana de Bebé Profesional va a representar a Venezuela en el Torneo de las Américas, porque. Lamentablemente, hay que recordarlo, la Sede del Caribe fue pospuesta en lo que iba a ser la Gran Caracas y tomaron la decisión arbitraria entre los otros tres integrantes de la Sede del Caribe, que son México o fundadores. Hay cuatro fundadores que son México,、eh, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Y por segunda vez, lamentablemente, en ocho años nos han quitado la Sede d e c De la serie d carilla, y es por eso que Venezuela optó por no asistir y se creó, se juntó a otros países, o t r o s seis naciones, para crear lo que es la serie de las Américas, donde se va a jugar entre Curazao, Panamá, Nicaragua, Argentina、eh, Y... Argentina y otra nación que ahora no recuerdo. Van a jugar aquí en Caracas desde el 5 de febrero hasta el 13 de febrero. Torneo que se juega en el Estadio Monumental de La Rinconada y, por supuesto, en el, en Macuto, en lo que es el Estadio Jersús García Carneiro de La g u a y r a Torneo que está preparado y va a ser. Básicamente, ya la, ya la Liga publicó lo que es el calendario de la Serie de las Américas. El calendario nos dice que el comité organizador de, de la Serie de las Américas, Gran Caracas 2026, en conjunto con la Asociación de Béisbol de las Américas, aprobó este sábado el calendario oficial de la segunda edición de este certamen. Y nos dice que el jueves 5 se enfrentarán Argentina con, contra Curazao. En el Monumental de la Rinconada. Seguidamente,、eh, Nicaragua enfrentará a Colombia en, a las 4:30 en el f o r u m La Guaira. Y a las 7:30 será el encuentro entre Panamá y Venezuela. El viernes 6 se enfrentarán Cuba contra Nicaragua, c u r a z a o contra Panamá y Argentina-Venezuela. El sábado 7 Colombia enfrentará a Curazado. Argentina a Cuba y Venezuela a Nicaragua. El domingo 8 Colombia contra Panamá. Curazado contra Nicaragua y Venezuela contra Cuba. Y el lunes 9 de febrero Curazado Cuba. Colombia Argentina. Y Nicaragua Panamá. Ese día descansará Venezuela. El martes 10 de febrero Panamá Cuba. Nicaragua, Argentina, Colombia, Venezuela. Y el miércoles 11 se jugará Panamá, Argentina,、eh, Cuba, Colombia y Venezuela, Curazao. Como pueden notar, en cada jornada descansará una selección. Y el jueves 12 de febrero ya se jugarán la semifinal 1, que será el tercero de la tabla contra el segundo. Y la semifinal 2 será el cuarto contra el primero. Seguidamente, el viernes 13 de febrero, será la final. La gran final que se jugará. El tercer puesto se jugará en f o r u m l a g u a i r a a las 3.30 y a las 7 de la noche la gran final de esta serie de las Américas. La segunda serie de las Américas. Gran Caracas 2026. Importante que Venezuela mantenga su soberanía en materia deportiva, porque no se puede permitir que se sigan violando los derechos de los deportistas, no se puede politizar el deporte o caer en la politiquería, en la bachacanería de, por ejemplo,、eh, retirarle una visa deportiva a una delegación de baloncesto. O quitar el cupo legal de que te tocaba organizar un torneo en Venezuela, y por el hecho de que simplemente te cae mal, o eres un país que eres arrastrado o estás colonizado, por lo que te digan desde una potencia mundial, nosotros tenemos que tener dignidad y hacer respetar nuestra soberanía. Hasta en el deporte hay soberanía, entonces tenemos que hacerla respetar. Vamos a un nuevo corte en la grada popular cuando tenemos las 8,6 de la tarde de hoy, 24 de enero. Vamos a escuchar a, a los amigos de Toberías, una agrupación bien interesante de, de, que, que hace fusión entre、eh, la música. entre folclore y el rock and roll. エスカバーはあのため a あなたの h めに、あなたのためあたのあなたのために、あなたのために、あな e のために、あなたののために、あななために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、 レボローション、レボローション、レボローション、レボローション、レボローション、レボローション、レボローション、レボローション、レボローション、レボローシ なにかいないなにかいないなにかいなにかいなないなにかいなにかいな やらどせ。 エラーガンダー、デカフェ e ーロー、シロデロー、デカフェラー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、エラーガンダー、 エスカンのオープニングはもバーはもう一つのメ s バー o s う一つのメンバーはもう一つのメンバーはもう i つのメン e ー o もう一つの Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. De vuelta, luego de escuchar un par de temas musicales que nos llegan, por supuesto, a la conciencia. La lucha social no solo se da. En el mano a mano, también hay que llegar a los oídos de todos nuestros camaradas que hacen vida, no solo en Venezuela, sino en muchas partes del mundo donde los gobiernos son unos lacayos y no reparten lo que tienen que distribuir y recogen por los impuestos, las ventas de las materias primas. De nuestros recursos naturales. Hay muchas naciones en Latinoamérica que lamentablemente se han ido yendo hacia el lacayismo, la entrega de territorio, la entrega de sus recursos. i n c l u s i v e se esconden detrás de muchas marañas, muchas m a r a a s Mafias entre banqueros, entre politiqueros y vende patria. s Lamentándolo mucho, hay muchos vende patria en nuestros países latinoamericanos. No podemos ser ingenuos, tenemos que reunificarnos como una potente nación latinoamericana. Sabemos que ellos piensan, los del norte, sobre todo los que están en Washington, piensan en dominar todo este territorio y que hace con todos los recursos, que es su, su plan Monroe. Y nosotros tenemos que tener un plan bolivariano, un plan libertario, donde las naciones del mundo podamos compartirnos y abrir todas las fronteras, compartir. g a s o d u c t o s con todos nuestros pueblos hermanos, a cambio de que de un comercio justo, de un comercio que de verdad respete al ser humano y tengamos una lógica de defendernos entre todos nosotros. No esperemos que venga una nación, nos extraiga al presidente, mate a más de 100 personas. En la defensa de, de, de ellos y decir que. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora estamos luchando por sostener esta nación digna y soberana. Tenemos a una presidenta encargada, la misma está dando la batalla, a d e l c y Rodríguez, pasará a la historia como la primera presidenta encargada y procuramos, por supuesto,. La vuelta de nuestro camarada presidente Nicolás Maduro al poder junto a su esposa y diputada Cilia Flores. Mientras tanto, bueno, las noticias van y vienen. Tenemos que estar muy atentos a lo que vemos en las redes sociales. No compartamos una noticia sin、eh, asegurarnos que es real. Tenemos que saber que estamos en medio. De unos constantes fake news para confundir a la población, nos están vendiendo del exterior de que algunos camaradas entregaron a presidente Nicolás Maduro, empezando por nuestra primera、mm, encargada de la República. Hay que tener mucho cuidado de no repetir ese tipo de noticias falsas. Son fake news para confundirnos y vivirnos como nación. Debemos mantener la calma, debemos saber que la nación se construye con inteligencia, se construye todos los días saliendo a trabajar, separándonos un poco de las redes sociales, porque nos crea una confusión. De hecho, mira aquí, casualidad, metí. Consiguiendo con la noticia en Instagram, que me dice: expertos advierten que el uso del celular antes de dormir equivale a un café digital que sabotea la salud. Y continuando la noticia, dice: en un mundo cada vez más hiperconectado, la ciencia lanza una advertencia clara. El hábito de revisar el celular móvil, el teléfono móvil, antes de dormir, está provocando una crisis silenciosa de salud pública. Estudios recientes confirman que la exposición a la luz azul de las pantallas no solo retrasa el sueño, sino que altera el reloj biológico de manera similar al que Consumo de cafeína nocturna. La luz emitida por los smartphones y tablets interfiere directamente con la producción de melatonina, la hormona responsable de regular los ciclos de sueño y vigilia. Tan solo 60 o 90 minutos de uso de pantallas antes de acostarse son suficientes para engañar al cerebro. Haciéndole creer que aún es de día. ¿Qué tal? Dormir bien no es un lujo, es la base de la recuperación física y mental, señalan los expertos en higiene del sueño. El uso d e celular reduce las fases de sueño profundo, resultando en un despertar con fatiga crónica, falta de concentración y mayor irritabilidad. Algunas claves para recuperar el descanso, nos dicen los expertos que para combatir este fenómeno, la comunidad científica recomienda adoptar una dieta digital nocturna basada en cinco pilares fundamentales. Primero, un apagón digital. Evitar cualquier tipo de pantalla entre 60 y 90 minutos antes de dormir. Iluminación estratégica. Priorizar las luces cálidas en el l u g a r a caer la noche y buscar luz solar directa por la mañana para resetar, resetear el ritmo circad, circadiano. c u a r Tercera a t recomendación: uso de filtro. Activar el modo noche o filtro de luz cálida sin el uso del dispositivo es estrictamente inevitable. El. Cuarta recomendación: un ambiente óptimo. Mantener el dormitorio oscuro, es decir, tu cuarto, silencioso y a una temperatura fresca. Quinto consejo: priorizar la higiene del sueño. Hay que entender que el descanso de calidad es la mejor inversión para la energía del día siguiente. Y dicen los expertos que el mensaje es directo. El bienestar comienza al apagar la pantalla. Respetar los ciclos naturales del cuerpo no solo mejora el rendimiento diario, sino que pre previene enfermedades a largo plazo relacionadas con el estrés y el déficit del sueño. Así que, señores y señoras, aléjense de las pantallas. Olvídense un poco. De esos likes, de ese f a r a n d u l e o y de la adicción de ver videos, así sean graciosos, en Instagram o otras aplicaciones como TikTok, que bastante nos mantienen ocupados o distraídos en el mundo. Recordemos que afuera hay un mundo real, en el mismo debemos salir a trabajar. Relacionarnos con la gente, vayamos a los parques, vayamos a los museos, compartamos con los vecinos, seamos cada vez humanos, seamos un poquito más alerta con lo que sucede alrededor. Invitemos a los chamos a hacer deporte, invitemos a, a la juventud a leer libros y de eso le vamos a recordar ahora mismo que hay un plan.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 Buscando qué hacer en Caracas sin gastar mucho, te tengo el plan perfecto. Me y visité el Museo de Ciencias, un lugar que todos conocemos, pero que siempre tiene algo nuevo que enseñar. Desde la evolución de las telecomunicaciones, la salud, el petróleo, la química, hasta los secretos de nuestra biodiversidad. Es ideal para una cita, una salida con amigos o traer a los chamos.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 De vuelta en tu grado popular por la 91.5 FM todos los sábados de 7 a 9 de la noche. La reposición es los domingos a la misma hora. Igualmente, recordarles que los jueves salimos de 2 a 4 de la tarde totalmente en vivo. Por esta tu 91.5 FM tenemos el punto de contacto 0412-736-0577. Vamos a ver cómo van los juegos en la Liga Venezolana de b é i s b o l Profesional. Tenemos dos juegos que se están efectuando. Lo más importante es, o el más importante es el de Cardenales contra、eh, los navegantes del Magallanes. Va en el séptimo inning.、Eh, los navegantes se acercaron a una carrera. Lara 5, Magallanes 4, séptimo inning. Juego crucial para la clasificación a la gran final de la Liga Venezolana de b é i s b o l Profesional. Ambos equipos ocupan el segundo lugar con 8 ganados, 6 perdidos. Y solo queda este juego y el de mañana. Hoy va a ser un juego crucial porque los dos están en el segundo lugar y se define prácticamente. El otro clasificado, igualmente en a n z u a t e g u i se está jugando en el octavo inning. a n z u a t e g u i 11, es decir, Caribes 11. Los Bravos de Margarita 10 en el octavo inning. Pero ya Caribes está clasificado y Margarita, lamentablemente, está eliminado. ¿Qué otra noticia tenemos por acá? Tenemos, vamos a buscar los resultados. Lo que es la, el comienzo de hoy de la Copa América. De futsal. Comenzó hoy en la ciudad de Asunción, Paraguay,、eh, esta importante competición en la cual, por supuesto, varias naciones, todas las 10 naciones que conforman la Common b o l están participando. En el grupo A están Paraguay, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador, en el grupo B, Brasil Venezuela. Chile, Colombia y Bolivia. Aquí ya tenemos varias noticias que dice: Perú logró un enorme triunfo ante Paraguay. Vamos a abrir esa noticia. A ver cómo quedó. Perú se impuso tres goles por uno al Paraguay, es decir, al anfitrón. Imagínese usted, un batacazo para muchos en el mundo, ¿no? Y aquí nos dicen que Uruguay supo,、eh, ganó y se, se impuso al Ecuador tres goles por don, juego apretado. Interesante, Uruguay tres, Ecuador dos, en este comienzo de la Copa América 2026. Brasil y Colombia、mmm, igualaron a dos goles. Un importante juego que estamos siguiendo esta tarde desde nuestro hogar. 2 a 2, interesante resultado. Y ya los, los juegos que hay para el día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, hora de Venezuela. Venezuela enfrenta a Colombia a、uh, las 11 de la mañana. Seguidamente vendrá Bolivia, Brasil y Perú. Perú, Argentina y Ecuador cierra con Paraguay. Paraguay, como es el anfitrión. Casi todos los encuentros finales lo hará Paraguay. Bueno, un comienzo de una Copa América interesante, donde Venezuela、eh, seguramente estará entre los favoritos, por lo menos entre los tres primeros debería meterse. Esperemos que haga una buena actuación y seguramente en nuestras redes sociales, como es a a r r o b grapopular.rr, en Instagram, como en nuestras blogs. Grada popular.com, b l o o g s p t colocaremos los enlaces para que puedan ver los juegos y puedan disfrutar y compartir con la familia un torneo de futsal, un deporte interesante, el cual、eh, tiene buena cabida en Venezuela. El futsal, como todos saben, se juega en gran parte de la nación porque no amerita mucho espacio físico. Ni siquiera、eh, grandes recursos. ¿no? La mayoría de las canchas futsal son 40 por 20 a nivel internacional cuando hay torneos. Pero nosotros, como estamos acostumbrados al futsal pequeño,、eh, es decir, el microfútbol o el futbolito, como lo llamamos en Venezuela, son canchas básicamente como las de baloncesto: 26 por 14. Ahí, Venezuela, como saben, fue campeón mundial en el año 1997 en la ciudad de Guadalajara, México, ganándole la final a Uruguay, 4 goles por 0. Estuve casi, casi a punto de decir 4 carreras por 0. Como aquí somos más pelotelires que, es decir, nos gusta más la pelota brava, es decir, el b e i s b o l que el fútbol, casi, casi. Cometo el error. Aunque en Telesura hay un programa deportivo que se llama Goles al Bate. Nosotros, cuando comenzamos la comunicación popular alternativa, teníamos un programa que se llamaba Rueda el balón. Ese es lo rico del, del castellano, lo rico del idioma castellano, que nosotros podemos jugar con los nombres y p a l o b r e s Dale algo de creatividad al resto de la, de la humanidad, ¿no? Buscándole los significados a las cosas y buscándole un poquito de picardía latinoamericana, que tenemos el Caribe ahí a flor de piel. Bueno, activos porque,、eh, como ya l o dijimos, se están inaugurando, se está haciendo el o b r a t ó n La República Bulgariana, a pesar de las dificultades, a pesar de las、eh, adversidades y multas o infinitas、eh, aberraciones que el imperio le ha hecho, porque tenemos más de 1100 multas o, o ¿cómo le llaman? Implicaciones para degastar la economía venezolana y tumbar esta revolución bolivariana, nosotros seguimos de pie. Igual que sigue Irán, que está siendo amenazada hoy día, la República Eurámica Irán, por los imperialistas. ¿no? Ellos no van a ceder en querer romper con las revoluciones del mundo. Por eso entramos en h i s p a n t v c o m Noticias que jamás vamos, vas a leer ni escuchar en otros medios. Por ejemplo, aquí acusan: expertos denuncian narrativas mediáticas para justificar intervenciones de Estados Unidos. Los medios hegemónicos no descansan en fabricar narrativas que buscan justificar intervenciones. Las mal llamadas sanciones. Y presiones estadounidenses lo están desarrollando actualmente como países como Venezuela, Cuba e Irán, opinan los expertos. El imperialismo monta el mismo escenario para el derrocamiento de gobiernos legítimos, como el caso de Venezuela, Cuba, Irán o Nicaragua, financiando disturbios o golpes de Estado en países de América Latina y del mundo, mientras su red mediática repite el mismo guión. Los medios e g o m ó r i c o s dictados d e s d e Washington ocultan el impacto real de la injerencia extranjera que siguen dejando muerte y s a q u e a en distintos pueblos. La fuerza está en nuestros medios que continúan resistiendo frente al colonialismo mediático. Eso lo escribió Carlos Daniel Jardín desde Managua, Nicaragua. Nosotros reforzamos esa información ya que desde un principio en esta emisión de grada popular. Hemos estado explicando esto: que desde las mismas caricat caricaturas que nos muestran por los cables, las series de Hollywood, las películas, ahora es por streaming a través del Netflix, a través del de resto de las plataformas que nos venden. El ejemplo que le di hace más de 40 minutos es que ahí nada más dice zapping en dos streaming para ver unas series o una película. Y en las dos series, una hablaba muy mal de Irán y la otra hablaba muy mal de Venezuela. ¿Eso es gratis? No, no es gratis. Eso es algo financiado a través de Washington para vendernos que nosotros, los latinoamericanos, nosotros, los árabes, nosotros, los africanos y nosotros, los asiáticos, somos los malos. Somos los monstruos. Mientras que los colonialistas blanquitos, rubios, ojos azules, supremacistas, nazis, son lo bueno. Así nos venden y nos taladrían el cerebro a diario a través ahora de las redes sociales y sus bots, es decir, sus robots, que crean noticias ahora más con la inteligencia artificial. Desde la inteligencia artificial nos van vendiendo cantidad de noticias falsas. Y por supuesto, las Naciones del m u n d o l a s soberanas, que nos tenemos que defender de ese fake news constante. Por ejemplo, aquí, los Hermanos de Irán nos dice: Irán condena uso político de los derechos humanos para presionar a países soberanos. Irán y Pakistán han condenado el uso político de los derechos humanos en el seno de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Y han ratificado su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral. A través de una llamada telefónica mantenida este sábado, el canciller de Irán, Sayed Abbas Arachid, ha expresado su agradecimiento a su homólogo pakistaní, Mohamed Isla Dar, por haber votado en contra de la resolución sesgada presentada por varios países occidentales contra Irán en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una iniciativa que ha sido rechazada. Por casi la mitad de los miembros del organismo. En este contexto, Arachik ha condenado l uso instrumental de derechos humanos como herramienta de presión contra países soberanos. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán ha reafirmado la postura fundamental de su país en favor del respeto a la soberanía nacional, la no injerencia en los asuntos internos de los estados y la condena al terrorismo. Y ya ha subrayado el compromiso de Pakistán de fortalecer la cooperación bilateral con Irán. A concluir la conversación, ambos diplomáticos han abordado asimismo los últimos acontecimientos regionales e internacionales. Esto se produce después de una resolución adoptada el jueves por el Parlamento Europeo que acusa a Irán de reprimir a lo que califican como manifestantes pacíficos, entre comillas. Y urgió al Consejo Europeo a designar el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica como organización terrorista. El borrador de esta resolución fue aprobado en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con 25 votos a favor, 7 en contra y 14 abstenciones. Bueno, llevándolo al país nacional, a Venezuela, esto, bueno, esto lo digo yo, un resumen de lo que acabamos de leer y de darles a conocer: es que este es el mismo. Libreto s para todas las naciones soberanas de, esta, de este planeta llamado Planeta Tierra. Es que estos señores imperialistas ven el mismo libreto, crean revoluciones de colores, van invirtiendo en ONG en los países y van creando una temática de que el país es、eh, el instituto que tiene que defender a la nación. O al presidente de la República, ejemplo, los guardianes de la Revolución Islámica los quieren nombrar terroristas. Como si quisieran nombrar terrorista a la Guardia de Honor del, de Venezuela. La Guardia de Honor está a cargo de proteger al presidente de la República, ¿verdad? Bueno, es como si quisieran nombrar terrorista, como ya lo quisieron hacer y está haciendo terrorista. juzgado Malamente nuestro presidente y nuestra primera dama como narcotraficantes, e g ú n y q u el e cártel de los soles. No lo han podido demostrar ni lo van a demostrar. Es por ello que Venezuela sale a diario a protestar, a pedir la devolución de su presidente, y de su primera dama y、eh, diputada Cilia Flores. Este es el mismo libreto que aplican los imperialistas en todos los países. Quieren. Cada vez que hay una elección, sabotear, provocar disturbios,、eh, muertos en la calle, y entonces van creando la temática de que es un, es un gobierno represor que no acepta la、eh, la pérdida de una elección. Y, y a l l í se basan y van hablando de los derechos humanos. Cuando, ¿Cuál a n d o c u es derecho humano cuando tú, en Minneapolis y en varias ciudades de, de Estados Unidos, has estado persiguiendo? A niños al preescolar, has estado asesinando ciudadanos norteamericanos con tu ICE, es decir, su departamento para la expulsión de inmigrantes, y matan a sangre fría a la gente de un balazo en el rostro, de tres balazos en el rostro. Hoy, casualmente hoy, acaban de asesinar a otro ciudadano en plenas calles de m i n n á p o l i s donde habían matado A varios ciudadanos y a una señora en un automóvil le metieron tres tiros en el, en el rostro y ni siquiera era inmigrante. Imagínense ustedes los locos que ha despertado el señor Donald Trump. Increíble, pero así son las cosas. Vamos a un nuevo corte en la grada popular en el s t a d i 91.5 y volvemos en unos minuticos.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 Visiten nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com Y señores, de vuelta en la grada popular, ya finalizando por el día de hoy, sábado 24. Nos retransmitimos mañana domingo de 7 a 9, igualmente. Y los esperamos el jueves de 2 a 4 de la tarde. Una grada popular que está dispuesta a exponer a los emprendedores, a los cultores, a todas las escuelas deportivas que hacen vida, no s o n la parroquia Sucre, sino en toda nuestra gran Caracas. Puedes contactarnos a través de nuestro blog, g r a d a p o p u l a r b l o g s p o t c o m Ahí podemos, ahí consigues nuestros grupos en Facebook, Telegram, Instagram y todos los puntos de contacto. Igual le recordamos nuestro teléfono o WhatsApp 0412 736 0577. Igualmente, invitarlos a visitar el streaming de nuestra radio、eh, en nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Llegamos bajo la dirección de esta estación. Está el compañero Juan Arteaga, En la coordinación de producción, Jesús Arteaga, En la coordinación de educación, cultura y deporte, el profesor Oscar México. Torres, quien estuvo en la producción, conducción y musicalización de este espacio llamado Grada Popular, su amigo de siempre, Javier x a v i e r Esperemos que no se aparten de la sintonía de Radio Rebelde. Recuerden que ahorita a las 11 vienen nuestros amigos de. Programa Mistura, un programa del rock hispanoamericano desde Lima, Perú, para el mundo. Y el domingo a las 10 de la mañana tenemos el estreno o la,、eh, la apertura de nuestros amigos Tradición Conciencia con Valerian López. Entonces, un programa de salud que va desde la、eh, medicina tradicional china. Lo dado, da, pasamos aquí a las 10 de la mañana y lo repetimos a las 4 de la tarde. Así que no se aparten de la sintonía de esta 91.5 FM. Le damos con este excelente tema musical. No se aparten de la 91.5.